Mañana a las 2 de la tarde convocamos reunión en la mesa de la función pública, vamos a recibir tanto ATE como pcn y al mismo tiempo eh, en la Secretaría de Trabajo van a recibir a la UNTER y al Ministerio de Educación también para ver la paritaria eh, docente con el objetivo de revisar y actualizar el tercer trimestre del año y empezar a proyectar los aumentos para el último trimestre del año, para octubre, noviembre y diciembre. Esa es un poco la premisa que tenemos. Ya tuvimos una reunión eh, la semana pasada donde intercambiamos opiniones. Nosotros acordamos en el primer semestre del año un 36% de aumento, que se condice con lo que fue el proceso inflacionario, con lo cual ese semestre está bien cerrado. En el tercer trimestre nosotros dimos alrededor de un 20% de, de aumento. Eh, y la proyección más o menos anduvo en un poquito más, 20,6, 20,8, eh, tenemos una pequeña diferencia eh, en ese trimestre que seguramente tenemos que corregir y actualizar, ese va a ser el principal tema de discusión de mañana porque los gremios por supuesto que tienen la expectativa de poder eh, recomponer eso que perdieron en el tercer trimestre, que eso es julio, agosto o septiembre, eh, así que creo que el principal escollo va a ser poder resolver eso el gobierno tiene tiene predisposición a poder reordenar la paritaria de ese trimestre seguimos con preocupación, lo charlamos con el Ministro de Economía en la última reunión una retracción en el consumo estamos viendo que es obviamente que impacta en la recaudación de la provincia con lo cual es una alerta para adelante no tanto para atrás, sí, pero para, sí, para el cuarto trimestre, así que nuestro análisis está siendo muy cauto y muy y muy cuidadoso con lo que vamos a ofrecer para el cuarto trimestre va, del año. ¿Va a haber propuesta del gobierno mañana? Sí, va a haber propuesta de mañana, hay que ver si logramos empezar y terminar mañana es una posibilidad que arranquemos mañana y terminemos el miércoles, pero bueno, la idea es que entre martes y miércoles, como mucho, podamos tener una propuesta que los gremios se lleven para analizar y llevar a sus bases. ¿Cómo se proyecta? Porque nos decía que hay que hay números que alertan al gobierno en cuanto a, a los ingresos y demás. ¿Cómo se proyecta del último trimestre de parte del gobierno para los salarios de los gremios? nos alerta porque primero nosotros tenemos un una premisa fundamental que es pagar los salarios en tiempo y forma, nunca vamos a poner en riesgo eso, con lo cual haciendo un poco de futurología de lo que va a pasar en el último trimestre del año, vamos a ser muy cautos, muy responsables porque vemos una retracción en el consumo, que eso impacta en los ingresos de la provincia y, y naturalmente impacta en la capacidad de pago que tenemos. Entonces el ofrecimiento tiene que ser muy cuidadoso con esto que nosotros venimos haciendo ya hace un par de años con la inflación acuciante que tenemos de revisar y actualizar. Entonces vamos a hacer una oferta de para el último trimestre del año, pero siempre revisable y actualizable seguramente el mes de enero o febrero, eh, para poder ver que si nos quedamos cortos podemos actualizarlo. ¿Incluirá sumas no remunerativas? Porque eso es lo que le molesta a los gremios. Sí, de hecho en este caso es un pedido puntual de los gremios. Eh, Aten nos planteó la posibilidad de trabajar alguna propuesta que sea de suma fija, eh, no así la UNTER, yo creo que puede ser que haya distintas propuestas, que el impacto en la masa sea el mismo, solamente que la distribución puede ser que sea distinta, eh, pero bueno, ese es un tema para analizar, seguramente lo analizaremos en el seno del gobierno hoy, y la suma fija es una posibilidad, siempre y cuando los gremios por supuesto lo aceptan y sean ellos de alguna manera los que lo piden. ¿no?